Nos volvemos aquí a la provincia de Córdoba, ya estamos despidiéndonos de este programa número 71 de Ciudad de Campo, pero no queríamos dejar de destacar algo muy lindo que va a pasar en la zona detrás de la sierra, que viene pasando ya, pero en este caso tiene forma de encuentro. Así es, es un encuentro de arroperos detrás de tras la sierra eh, Vamos a conversa, conversar, que creo que ya está en línea Con la querida Cintia Ancispota Espero haber dicho bien el apellido porque era medio difícil este, Que ya ella desde hace más de 20 años que elabora alimentos naturales Que ya nos va a contar con qué eh, Ya que este próximo sábado eh, 17 de junio va, van a estar organizando allá en... ¿En dónde me dijo usted? ¿Usted conoce? ¿No en me dijo, Lullaba sea? Ah, Lullaba. Lullaba, ¿y conoce usted Lullaba? Sí, sí, sí, ah, mira, caído Ah, usted ahí. es su nombre de andar en eh, bueno. en las rutas cordobesas Bueno, así que bienvenida, estimada Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Buenas, buenas, bueno, agradecemos ahí a Cintia Sí, perfecto. se escucha, perfecto Ajá Querida Cintia, contanos ahí cómo, está. cómo desde, se están preparando para este encuentro que va a ser este sábado Sí, sí sí sí va a ser un encuentro de dos días y la idea es eh, juntarnos con otras personas que también elaboran a fotos de, de diferentes frutos no porque bueno el azote se puede elaborar de de ayazoba de cañar de mistol, de tuna de piquiín sí. incluso eh, lo, la gente eh, la gente más que eh, Como, como te digo, eh, los, los criollos así, más dale. ancianos sí. los solían eh, preparar también con, con con higos, azope de higo, ah. azope de uva azope de durazno. Eh, acá en la zona, sí. antiguamente se producían muchas frutas y los duraznos se los solía pelar para secar y eh, bueno, después esos duraznos se los comían en forma de compota que acá lo llaman pelón. Así es. bueno con la con la cáscara de ese aszmo también se elaboraba un azope y eh, eh, que, que se le daba el mismo uso que, bueno que los que los azotes más tradicionales son los de tuna y, y el de chañar también ¿no? eso sea, como que son los más típicos tradicionales o sea pero eh, también eh, se puede preparar con cualquier fruta que tenga de, de bastante azúcar esa esa es la, la consigna de la chope por Como no lleva azúcar agregado, eh, está eh, como endulzado y conservado con la misma azúcar de la El fruta. Eh, una pregunta que te quiero hacer. ¿Puedes contarle sí. a nuestra audiencia eh, cuáles son los beneficios de consumir arrope? Bueno, igual eh, ahí hay que saber que cada azote tiene la propiedad de la fruta que lo compone. O sea, si consumís un azote de algas sodas, ...sabemos que la diáfoba es energizante... ...que tiene calcio, que tiene hierro... ...entonces te va a aportar esas propiedades... ...en cambio el de chañar es expectorante... ...entonces bueno, cuando te tomas una sopa de chañal... ...vas a obtener esos beneficios de expectorán... ...o el de tuna que contiene eh, calcio y musílabos benéficos... ...para reconstituir la flora intestinal... O el piquidín, que es laxante y además tiene antioxidantes. Entonces, bueno, eso varía según la fruta que con la que esté elaborado. Mire usted todo lo que nos comparte Cintia. Eh, o sea, yo tocaba de oído, sabía que todo era bueno, pero ahí nos ha clasificado un poquito su particularidad. Eh, respecto a los ayropes, digamos, es eh, una... Eh, hasta un postre una, eh, un alimento ancestral muy tradicional pero que en algunos lados cada vez se produce menos cada vez eh, estoy hablando de aquellos que se pierde eh, esta producción que se daba de generación en generación y a veces por esto de que mucha gente muchas familias se va de los eh, aquellos parajes o, o lugares de campo o lo van Eh, bueno, a veces se va perdiendo pero falta monte también O ¿no? monte sí Bueno, mira eh, pri Principalmente la arroz es una medicina Es una medicina y una forma de conservar la fruta Para el invierno Que es donde esa fruta escasea, ¿no? O sea, todas las frutas acá A nosotros se nos dan un verano eh, Porque eh, vivimos en una zona Que tenemos eh, marcado bien el verano y el invierno Por ahí otros sitios como Colombia, eh, no habría la necesidad, por ejemplo, no conozco Colombia igual, <risa> digo por dar un ejemplo, eh, pero bueno, ahí eh, sé que no se elaboran tanto las conservas así de fruta, porque bueno, porque como el clima es más caluroso, es fruta de todo el año. Eh, en cambio acá nosotros, como en el invierno, bueno, tenemos cítricos en esta época, ¿no? Claro. Pero como la mayoría de las frutas se dan verano, está esa costumbre de elaborar las conservas, haciendo dulce o azote, para atenderlas durante el invierno. Bien. Entonces, principalmente es una medicina, o sea, porque uh -huh. eh, eh, es como un como un jarabe, ¿no? Es como una fruta concentrada. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que ahí en un, en una cucharada de azote tenemos como un montón de fruta concentrada. Eh, Eh, serucida. Entonces, eh, en, el, en el invierno, eh, si nos hacía falta energizar, por ejemplo, con un azote de algasolas, ahí estaba. O, o, o, bueno, espectoral con uno de chañal, ahí estaba. entonces oh, Bueno, el de mixtol tiene mucha vitamina C, ah, que no. justo ahora en esta época que estamos todos sociados, eh, nos viene bien la vitamina C para... Bueno, para para para no caer en esos fríos y gritos que que tenemos muy habituales en este momento. Anote, anote y... todo, Negra. Totalmente, mm. estoy tomando nota. Bien. Y bueno, y, y te decía también que eh la sota no es se, se, se, se lo puede consumir como si fuera una mermelada o un dulce, ¿no? Como sí. por, podría sustituirlo más bien. Pero eh, no es eh, eh, tan tan común que se lo siga elaborando porque lleva mucho trabajo, o sea, no necesitas muchas frutas porque imagínate que es un dulce que no contiene ni pulpa, ni azúcar agregado, o sea, la pulpa vos la sacas porque el azote, eh, tenés que cocinar las frutas, después, varias horas, cuando está bien blandita, sacás la pulpa, la pulpa, la casca de las semillas, uh -huh. y te queda solamente el jugo, y ese jugo se pone a concentrar, hasta que logramos ese ese jarabe uh -huh. ese que tiene la consistencia de una miel zincada claro, sí, como la así. vemos en las publicidades la miel sí. que es así como corrediza bueno ese punto tiene que tener entonces imagínate que lleva mucho tiempo de cocción, porque como no ayuda punta y solamente jugo tiene que llegar a reducirse todo eso ese jugo para tomar esa consistencia que que, que, que, que tiene que tener y eh, en el caso de dulce si le agregas azúcar ya ahí también vas eh, incorporando volumen en el producto ahí va, en claro. cambio acá como esto no tiene azúcar eh, es solamente el azúcar que, que contiene la fruta, la fruta. entonces fruta. bueno es como por eso digo que es como muy o muy sea, claro. en una cucharada tenemos muchas claro. cantidades de frutas claro, eh, claro. que estaba diciendo de que eh, lleva mucho tiempo de elaboración hay que poner a cocinar las frutas y hasta que se ablande. Y después luego la seducción, también lleva muchas horas de cocción, por lo tanto hay que estar bueno, ahí atento, atento cerca del claro. fogón, ver que vaya todo bien y eh, lleva mucho tiempo, que es lo que le falta a la gente ahora. Y claro. eh, ahora la gente como que quiere todo rapidito, todo ya, y si se puede ir a comprar al supermercado, mejor. mejor claro. Entonces es por eso que la gente no le dedica ese tiempo a a la elaboración y, por lo tanto, se ha perdido tanto de, de la costumbre ulitaria de estas zona, claro, y de todas las zonas, La, ancest la uh -huh. ancestral. Bueno, ahí está hecha la invitación entonces para toda la gente detrás de la sierra, la gente que está en córdoba porque en no, realidad, eh, que, que pueda ir a darse una vuelta por hacer. en cuenta, Negra, que es eh, fin de semana largo, así sí, que así mucha que gente puede... puede... Andar por aquellos pagos. Me reolvido de qué fin de semana largo usted sabe. Y, viste, el calendario anda más o menos y nosotros estamos peor. <risa> eh, una cosa, Cintia. Eh, sí. El lugar en donde se encuentran, vos elaboradora no. desde hace muchísimo tiempo. También saber si se pueden adquirir, llegarse a hacer la, la cata, la, la prueba ahí compartida. Y, eh, bueno... Eh, a mí me dieron ganas y necesidad justamente de, de comer arrope porque ya de, de por sí me gustaba y ahora conozco todas las propiedades medicinales, así que eh, doble de, interés. De negra. tomar arrope, estoy necesitando uh, el algarrope. Tomar sí porque es, es, es como más, mañana. tiene una consistencia más bien líquida que sólida. Entonces, eh, por eso sí es, es, es tomar. Eh, el encuentro va a ser ahí en el establecimiento Viva Monte que está a poquitos metros de la entrada de travesía decía es un pueblo que pertenece a la pedanía de luyaba eh, luyaba eh, es eh, como el, el, el pueblito que como que lo como que lo centraliza uh -huh. igual que a otros muchos puitos más que tenemos acá en en alrededor de Luyaba bueno y bueno el sábado nos juntamos a cocinar y después el domingo a las 4 de la tarde Ahí se abre al público a la degustación de diferentes arropes que van a traer las, las diferentes eh, personas que tienen el encuentro. Uh -huh. <coughs> Discúlpenos. Bueno. Y bueno, y, y lo vamos a, a a dar a probar de la forma típica que se consumía antes, que es en, en un plato y, y untando el pan casero del plato, así como cuchara usando el pan eh, con masmosa eh, también o sea porque que se es a cocinar la masamosa y después de usar la masamosla con, con el a ...buenísimo... bueno con masamosa también eh y con queso no que es como el postre típico de acá cubitos de queso y con un baño de azope. ¡Qué rico! ¡Qué rico, negra! Sí. Bueno, <risa> bueno. bueno eh, agradecí desde entonces sí, de poder tener... Y eh, ¿no? por la iniciativa. Justamente de, hablamos todo lo que se va perdiendo y todo lo demás. De resaltar estos ahí saberes. ahí, Cintia hace más de 20 años está y encima sigue ahí eh, porque la cosa se multiplica. Así, así es, que... resaltar los saberes sí. ancestrales. Mm -hmm. Muchísimas gracias, Cintia, querida. Que tengan muchos bueno, éxitos bueno, en este gracias centro. a ustedes. Un abrazo. Bueno para que dijo buenas noches. Buenas noches. Dale mm -hmm. yo